¡Caizo, caizo! ¡Onguieto ri! lucha Zuri eskintzeko Ba, bueno Lehenengo eta langile autodefensa zarearekin izango gara Eta, gerozeago, tajera alirekin izango gara Ateneo palestinoko kidea Baina, bueno, lehenengo eta bein rupi, zarrera bat Egingo diguna, kaizo rupi Bueno, eta ia konturatu gabe Urtsua maiara heldu da batera Gure denboraldi denboraldionetako azken saioa. zaioa Ziroazki izango da azkena eh, Kojunturak bagaitu, eh, behartzen bagaitu eh, Egingo dugu beste baten batu dan zehar Baina bueno, momentuz ez dugu aurre ikusten Eta bueno, ezkertzea eh, Gure entzulei denboraldian zehar Eh, hor bertan egon zarete lako, eta bueno, eh, bukatu baino lehen, ba, bueno, berri honak, berri txarrak eta irratzaionetako edukiak. Bueno, eh, berri ona, eh, John Mirena Pedro Blanco askatu behar izan dute. Mobilizazio erriko jake gondira, bere askatasunaren alde, eta bueno, askenean ja baitutaz ere matzen harren urteak, bueno, ya azken hilabetak izan dira bueno, e, baiketa bat ento da arregla, oza, sea, hogeita mal urte, baino gehiago martxoan egin zituen e, hogeita mal urte espetxean, bueno baina, bueno, etxean daukagu eta eta hori da oso posgarria eta, bueno e, benetan alaitzen gaituen berrion bat txarra, irantzun mugeta hildela, irantzun mugeta e, antifanzismoaren Referente bat, eh, en referente la eh Larogi Garrena Marcada era sutoa izandena baina eta berriro fasistengatik eh santutxun eh, artegeretako fakultatean eh bueno se la la banca txurden eh, bortsak bortsatzen saiatu ziren eh, saiatu ziren gero pues markatu zio zuten aurpegia laban batekin gal eta bueno goratzea pues eh nazi oie que Horain, bueno, apur bat arraroa ikusten bat dugu hori edo bueno, oso bortitza alako neskato bati, alako eraso bat egitea iruditen bazaigu Horaztea ba, bueno, e, nazioiek desagertu dira, desagertu badira dira e, ba, borrokaren ondorioz, ez gure borrokaren ondorioz e, e, bueno, hor e, e, Zulotan txartu genituen, zaborrara e, gravidale genituen eta, bueno la da ba bueno apur eh, kapurka berriro buruateren atzenari direla eta larriena ere eh, dela bos, eh, ustezko abertzaleak eta bueno eh, abertzaletasunaren isenean xelan eta adibideak jarriko dugu Hernanin ez Hernanin gertatutakoa txosnas bueno txosnetan eh, bueno Egun herrikoi bat respetatu... eze respetatzea esgain Egon ziren karga, zipa joak e, ja, euren, euren betiko bortiz, bortizkere jarrikin jardun zuten e, bueno, e, bueno, Ematen du, borroka bat egon zela e, Arabiar gazte baten e, eta errubi talde gai kide baten e, artean eta. Bueno, Eh, horrek desengaratu zuen pues una verdadera racha un verdadero progromo y un ataque al árabe eh? eta, y bueno eh on artezina dena on artezina dena ta bueno o sea banda gore ta taldeka arabia arabiar gasteak bilantzen ernanitik eta bueno bas sartu bueno, eh, genituen naziak eh Zulotan, baina bueno eh, con tu andiarekin ibilbiagarra fenomeno joekin se gainera, bueno, argoriatzen dute lotsagabe, pues bueno, o sea, eh más bueno, ba. hori normaltasun baten barruan ikusi behar dela, ze claro, ez da ni da delincuente ta. Bueno, eser es ez du es du justifikatzen alako sareka dabate egitea e, arrasa oinarri. O sea, du ulertzen hori, ze azkenean, borrokak edo istioak eh, sortzen dituzte pertsonek eta, bueno, ez dakit horrez nahi zartuko zer egin behar zuten pertsona horrekin edo sargetatu zena no? baina gero eh, gero horra desenkadeen atuzena, bat, bueno, etxagarria da eta hemen ditxaratu nahi dugu eta gero eh, ba, zailarekin ez iban egin, ba, bueno, eh, edukiak eh, aurkistuko dizkizu egu, el eh, dendabizi eh, txarreran egin eh, Langile Langile Autodefensa Bilboko Laneko Autodefensarako Sarearekin ibiliko gara zenbadakizure BBK Live foren Laster ja eh, modela Bilbon eta bueno Aubei Picorés ba, bueno, eh, daude, ez bakarrik eh BBK-ren BBK ren en kontran eh, er, sortzen duen eredugatik baizik eta Langilei eh baldintzak askarrak eta eskazak eh, esklabutsa eskintzen dien diegati, nagatik. E, kontzentra bat e, aurten ez dute gingo, baina itxaldi bat bai eta tingladoetan araiatzako tingladoetan izango da garratzaldeko e, zeiterdietan. E, animatzen dugu palte hartzera, eta, bueno, bertan, honen ba, bueno, guztiaren inguruan itxe gingo da, eta, bueno, e, interizarentea izango da ziur. Está bueno, eh, luego pues eh, ya en castellano ese primer contenido será en euskera y después eh, ya en castellano entrevistaremos a Taher Ali del de, de Ateneo palestino, eh, bueno sobre todo el ataque imperialista a Irán, sobre todo la desestabilización de la región, el genocidio palestina Palestinas, el, cómo han ocupado parte de Siria, el gobierno fascista del ISIS que hay en Siria, Líbano, bueno, toda la zona... Y todas las dudas que tenemos y todas las preguntas en una interesante entrevista con Tae Ri. Y ahora sí, pues ya nos vamos despidiendo por esta temporada. Y un abrazo a todos y os dejamos con la primera entrevista. La 87 irati libre en Zutenarizara. Hemen dago zure lekua, andrearen bueno, isua. Jaionaitzaña zen ani darekua, andrearen isua. Ora Egoaz, eh, batekin berrizik eskatzen gaituenarekin, eh, Bebeka Live Macro jaialdia in susen e. horretarako eta horretaz itxe giteko da Gogion Lanekoto kidea, e, kidea. Eta bueno, eh, iaz kontzentrabalde konzen, baina bueno, aurten ematen du ba, programa desberdina dela, ber konta de guzua burua, se planteanchendu zuen aurten. Eh, bai, ver, gaur, eh... E, urtero bezalaga biz egiten eh kanpaina bat BBK Alive Macrofestivalaren kontra, digamos. Eh claro, gu laneko autodefensa zarebat garen lehean zentratzen gara e, bereziki berezeki, eh lan baldintzetan, langileen lan baldintzetan ba. eta bueno, o bai konkretuan bertan dauseen e, bertan lan egiten duten langileen baldintzekiko, baina ere bai, orokorrean ba Macrofestivalak edo Macroeventuen atzean nolabait, dauzen lan baldintza orokorrak, oza, zentzu orokor batean, e, zer dakarten e, mota honetako eventuek e, lan lan arloan. Haurten, e, bueno, usta jaren bian e, antolatu dugu hitzaldi bat, zenetan, ba, bueno, itxe gingu dugu alde batetik, bai e, makrofestival eta e, zer diren, e, bai kulturalki, bai e, La, e, arlo laboralari dago kionez, nolabait e, azalpen <laughs> zabal edo koralago bat emateko asmoz eta, bueno, gero, e, festivala e, funtzionatzen e, duenean, ba, bueno, ikusiko da, ega ze zer dagoen egiteko, horren ondoren, ose, ez dugu deskartatzen e, mobilizazio horik egitea, baina hori ikusi beharko da, e, langileek, ze se hobertan dausean. E, egoeretan... Ehrekin partekatuta. Eh, convocatoria eh da, o sea, se atmehat emaigusu ema convocatorias an non den, ze egunetan eta ordua. Vale, ba. e, eh izango da eh Tingladoetan, o sea, usteutela Zendeja Kalea da. Eh e, e, e, txomin hartzen duten tokian, eh Ustaiaren bean, eh 7retan. Eta bueno, hau ba, ere e, laseko kide bat eta Aurka, aurkako bestekide bat, pues bat hori. Eh, arlo laboralaz nintzatzen eta bestea, eh, pues berre dago du, pues hori, zentzu kultura lago batean, zer ezagarritzen dituen, oi, sea, zerg, ezagarritzen dituen macrofestivalak eta holako eventuak. Bai, <coughs> baina, bueno, bebekari dago kienez, bueno, dakiguna be, betik eskarria da, es, bakarrik lagantzintzen dituen batik, bueno, Baizik eta bebaiz zer kartzen duen e, Bilboko azkenean bizi laguno, hoi bai. Bueno, gero segurtasun enpresek, hori e, e, se, kontratatzen dituzten segurtasun enpresak zer dakarten ere, pos, la Levantina eta lako enpresa fascistak. Baina, bai. ba, horretan dugu geroago, bueno, zuen konvokatoria. Kalean, hori ondo dago, ze azkenean bebaiz, bueno, hor, e, ba, kalean da... E, ba, tokia, kalea da mugi, to, e, mugitxeko tokia, eta bueno, hor da gure ingurune naturala. Eta bueno, e, a ber, e, jakiteko apur bat, e, zer, zer nolako baltintxa kedo, zer nolako soldata kedo, zer gertatzen da apur bat, ja, era apur bat konkretu gago batean? Bale, e, a ber, alde batetik, oza, sea, guk e, egiten dugun ira, e, irakurkataren parte bat da, nolabait da, o sea, no bueno, e, Bilboko sektore batzuetan sentzu komunean ondo integratuta. Ba, kaleifa, e, gaizki dagoela, baina nolabait intuizio bat bezala, o ez, ba. da, ez dagoela eh sea eske nolabait ez ateko, hau vale, gaizki dago, honengatik, onengatik, eta honengatik. Eta guk, mos bueno, señalaratuna ditugu e, hori, lan baldintzen afera, eh se bueno, o sea, urteetan zedar, ikusi izan da Eh, pues cristo en barbaridad eh, o sea al de batitik eh, soldata basuak bestetik eh, descantzu gabeko lanaldiak lanaldi oso luceak e e e e e e e e e e e e o sea equipos de protección individual vai, gabeko vai. lanak eh, kategoría campotiko lanak ere bai encargatuen e eh, tratu cascarra eta eta enola o sea Begara ifadela, eh, iruegunez, explotazio orako eh, barra libre vai. dagoen eh, zerbait. Eta, garo, hor, eh, berez dauzka eh, langileen autodefentsarako, euren lan baldinzen defentsarako oso margen gutxe dagoelako, ze iruegunetan, ez dago, o... antolatzeko... Baina ia... ez da, ez elkar ezagutxarik. Hore, eskenia... o sea, ez dago, eh, oza, sea, antolatzeko baldinzak, oso txarrek dira, bye. baina ez da, oza, ez da, zikira e, da, daukazulako enkargadokabroi bat, baina, baina, oza, epeak, ga, epeak gatik oso bye, bye, bye, zaila dela antolatzea, eta nola bait, e, bada, lan ginen txak un, un tra gala. Oza, sea, iruegun, oza, jende oso gaztea lan egiten du bertan, iruegunez, ba, gian, hamabi orduz egiten du hiru iruegunetan, oza, hauketamasei ordu, eta, garo, eh dirua jagetzen saioanan bai ikusten du joe, joeba nomina ordendu bat dirate agian hiru egunetan ateraldi tuzu eh euro eta bueno horrekin badago jendea posibilitagoena se bueno <coughs> uda konpontzen duzu o sea dirua jaietan joteko edo oporetan joteko incluso baina, karo, peor begratuar begratuar dira gausan azko o sea lan baldentzak ez dira baga, bakarrik soldatagatik neurtzen o sea hiru egun hoietan pasatzen diren eh kristo barra Eh, onarte zeinak izan behar goleratek ez, baina, onartzen dira. Eta nola bait horrek imposatzen du como lan, lan, lan egito, oza, sea, lan disiplinamentu bat, oza, sea, lan egiteko kultura bat. Oza, sea, normalizatzen da, eh, benpeinako taso. Bai, bai, ezen nahi duzu, eh, es lo que hai, es lo que hai. Lo vai, que hai a destajo, no? Es como, bueno, como si fueras a la vendimia, pero claro, bueno, vai, te vai, van a pasar matal aia a, a, a currean hostelería, con beniori sí. gabe... Eh, Pues todo el mundo auxiliar de de no sé qué sí. y con es... For... ba, ba, eta formazio hori gabe egiten lan batzuk egin ber, o sea, berresko, o sea, behar dituena, o sea, behar dutenak formakuntza bat eh langile segurtasunerako ezago, o sea, hori ez osada, eh bar, o sea, esando sea, barra libre eh edosen gauza pairatzeko. Bai, gero, gotzuk esan, esan duzu moduan, badago, ba, neko errotuta, ba, e, bilboko langile klasean, ba, bai, hori, BBK Life es dagoela ondo, ez dagoela, baina, bueno, igual intuizio agatik, intuizio agatik, gehiago, es? Baina, gero, badago beste sektore zabal bat bilbon, e, agia, agian, be, bai, langile klase desklasada, <laughs> dena, Ze, baina, bueno, ondo ikusten duena, eta bueno, ni, igual, nire perspektibatik, eh? igual, tabernari oia izan da, ba, nik eh, jazu duena urtetan zehar izan da, hor bueno, dagoela movida bat alta miran. Mm -hmm. Nogu da, eletxak ematen dizkizun bi ordu gehiago ordu tegea, apur bat esklaua zarelako, eta beti margenan, ose, beti <coughs> ekilibrismo egiten zaudelako hilabeta maiera heltzeko, Zuk ortik es duzo ezer jasotzen, baizik eta los más moraos que te puedan bajar a las 5 o 6 de la mañana de allí. O sea, beres, o sea, Bilboco Tabernario edo Bilboko Languille que es duzo ezer jasotzen, txarra ez bada. Claro, claro. O sea, hore es de la islatzen, eh, vale. irira. O sea, no labait Eurek, eh, o sea, Bebe Calaif, veréis, esa, ese resen así era, es acabo era, no la habéis da. Bye. Modelo batén, eh, isla perfecto A Bill Bond da como el, epi, o sea, el, el ejemplo perfecto de lo que es... Eh, o sea, susta tú naidútena. No la habéis salto en dibute, ori, su diño, O sea, eh, aú de la, denonchat, onura garria, o sea... va okay, eh, a entrar mucho dinero. Vai, vai, bye. dinamismo para económico. Para los tours, para los tours. Vai, vai. O sea, era tan, buk, señala tú naidúguna. O sea, las tours, eh, empresa da... Eh, bueno, aurten badago zeoen sartu berri da, oza sea, urtero egiten ditu 1.000-1.000 euro, edo Bale, euro. E, e, e. O sea, pila bat dirutsa eta irabazi horiek ez dira e, denontzat oruna, onura garri, oza sea, irabazi empresarialak beti eta kasu honetan ere bai langilon explotazioan onarritzen bai, bai, plusbalia azkenean, karo, e, mutiko doneskatu horrek e, sortxi eurotan egiten duena lan, e, sorduro sortxi eurotan Claro, ordu horretan, es, hori bueno, da plusvalia marxismoren, eh, pues eh a, a, a, a, a bat. debate, es, a diras eta kobat, o zen batrago, es, beresortzi euro hoiek zen, bueno, ba, pues va, ba, lortzen ditu 10 minututan. Gainerako 50ak dira plusvalia ta hori or, or, hori da, pues iraba... no se lo va a llevar una cooperativa. <laughs> no, no, Iramasi presariala quedo, eh, o sea, claro. Eh, Eta gure ustez, hor o sea, dago koskase, karo. eurek eh, instituzek adiudez, o sea, oso finantzeatuta daukate laztur, o sea, urte eure maten dizkidote milioiterdi euro, aurten ikusi dugu nola bilboku dalak, es, es bilboku dalak es, alokabidek, eh, mandizkidola lazturri, BBK Live antolatxeko eh, seure mila euro. Alokabide? Alokabide, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ba, instituzioek, finantzatzen dute hori, eta publizitatzen dute, osea, ikusi ditugu, e, urtetan zehar, agurto alkatea, e, kobaita zen, osea, beri ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Instagram kontuan ikusi lehike, osea, hor ditu largaskeak, esaten hori superguaila dela, e, EAJako, e, bizkaiko furbalduendiko kideak ere bai, e... Propaganda egiten, lasturren inguruko, propaganda egiten, osea. Goratzen dut, e, artikulu bat, uste dut, e, ezakit, Nando Ela Cruz, Lutxo Egea, doion urtze laik, e, esan dakoa. E, nolabait, lastur dela, e, bat ezbe, EAN eta Bizkaian e, bihurtu nahi dutela, nolabait, e, instituzioen adar vai. kultural. Bai, hori da, vai, eta, vai, vai, dinamizatzaile egitza, bai, hori da. Vai, eta, vai, vai. da, da No la bait eh Criston Zuriketa eragiketa, o sea, era bai, digamos como su contratamos la oferta cultural a Lastur siempre. Bai, bai, eta gnera or ikusten da, o sea, ideia egiteko zenbat irabazi empresarial da o sea, eh BBK Lifeen, o sea, kobetasen eh ustailaren 10tik 12ra ama antolatuko dute BBK Life, baina BBK Liferen marco berean E, e, e, urtero antolatzen dituzte e, irian eta errian bai, bezalako babi, dinamika hori direla kontzertu doako kontzertuak hori e, zurik eta eragi e, osea bezala debeitu bai. zauna garen e, musika doani jartzen dugula e, instituzioen aldatazonekin claro eta, ba. eta orre galerazten du zenbat diru aterako duten belcalifeekin e, que se pueden permitir hacer conciertos gratis bye, e, oza, bye, eta hori da En eh, batean, pues, hori La asturre empresa eta instituzioen Arteko, ya, arreman Kasi simbiótiko Batxuetan, osea, sin dela bata bestetik Bai, bai, bai, bai Osea, o alucinatuta utxinauzu Osea, niri ni sortxe urtetan ez es diatila daitu Eta iraintzeko bez ez diatila daitu ba, Sortxe asturra... urtetan, bai, bai Baina bai, bai, altxatzen dute a telefona Eta, jo, bai Movida bat da, baina bueno, horrez eh, or, gain, horrez gain, eh, bueno, esan behar dugu bebekalaif uste dut ez, ez dagoela KKR-ren eh, fondopean erori, ez? Ez, ez, oza, sea, ba, baina, bueno, eh, importatzen gaituen eredua azkenean nire ustez, oza, sea, apur bat, komentatzen ari garena, ez? Ba, ez te bukar erol, lehen Bilboan, eh, ez agotu dugun jaia, eh, ez dago, tal diz egin plan fogonazos de como fiestón y barra libre en Beresibanchueta. Orduan, Santo Tomás ni le garayetan, va Parranda, baina bueno, Parranda rico iagoa bat, es beste rebat. Santo Tomás, como bum. Sabe todo el mundo la ciudad como que no tiene fin, es. Gero, pues bueno, atletiquin con tuekin edo, bueno, la combacero que hay al día final de rugby, final de no sé qué el <muchas> tour, eh, cuando salió ya no las tours sino, chirringa orisionista <risa> sionista cor, chirringan... <muchas> <muchas> Bilbo y ni usted es villacatzen ari de ni rea o da ori, es, va, ba, normalian va, ba, rollo, heredeu Europa, rara o sea, es que era normalian, ida da goena, baña, berpiste dutena eh, su contratazo es las tourera al acu evento hoy, que es, pues <muchas> ¡Pum! Fogonazo. Hoy, va la hostia! Y toca de repente por la cara de autor deseo en el arenal. Yeah, yeah, yeah. O sea, es... ¡Dalo, chagarría, es! veo orresgain, veres, o sea... Eh... Pues le han comentado todo bueno, eres, ¿eh? Orba, dago, beba, ideológico, va, non, haye, que se atenduten, es... Ba, or, edo edonoren txako badagola ba, o sea, ikusi du o sea aurten hori zuka petzen KKR Fund of hori hori dela, delakoa ikus, em, dituela lotura entitate de eta Espainiaren estatuan burutzen diren milaka eh, bueno ehundaka festivalekin bat izango diren baina vamos mitikoetan badago justo Bergaleifen eh, ez dago harreman horiek, akarrerekin, baina, Bye. bueno. bueno, bueno or... Ba, bueno, baina, bain, nun baiten egongo da paso, ba, ba, paso... Beti da, burgesiaren eta irabaz enpresarean artean beti da, us, koneksoeketan. Eta, nikap, zer? Ba, <laughs> justo, hori, atera berria, oza, nikap ez dakienaren txasnik uste, oza, nahiko ezagunak e, direla, direla, Irlandako iparraldeko e, rap talde bat, e, ba, i, e, oso bokalak izan direla, e, palestiniar genozidaren aurka, eh, pues nahiko abotxe eman izan diotela horri, eta garo, BBK Life-ek eh, du aurten, eh, nik aptalde hau eh, BBK life ekartzeko, uste dut amaikan jotzen eh, dutela, eh, eta garo, horrekin atera du komunikatu bat, oza, Oso, oso moralista, ba, ja, ja. ba, bebekalaik, beti izan dela, de dezer osoek, e, oza, abots dezer osoek beti izan dutela lekua hemen, eta, baina, karo, alare, oza, horrekin ere bai, zuritu nahi dute, zer den usbekalaik, esplotazio eredu, oza, euren esplotazio eredua zuritzeko, eta nola bait, hori, oza, propaganda ariketa bezala, erabili nahi dutela, Talde... Bueno, talde. Esan, esan behar dugu nikap, eh, nikap eri eh, idatzi geniela bultxatik. Ba. Eta, bueno, komentatu genien zer dagoen bebekaleifenatxean, zer, bueno, momentuz erantzunik eh, ez dago. Baina, bueno, ba, bukatzen joateko, eh, bueno, eh, bo igual mensaje pozitibo bat, eta, zee, bueno, mundu guztia... Bueno, mundu guztia garrototu polizia, azkenean, bueno, nakarrek, eh, ba. uko geintzion, o sea, bueno, Ni capekin igual, es, es, es dugu bate gingo, baina bueno, <risa> movida positiva batekin era cheko es. Eso... nakarrek birritan bi, bi urtez jarraian nuko egin diola BBK Lifeen Solo faltaria. <risa> ya, ya, ya, pero bueno, cosas pero se han visto. Bai, bai, bai, Bueno, eh taure, eh, aprobetzatuko ezakitau eh, eh, norbaitek kentzunga duen, baina eh, norbaitek lan egingo badu eh BBK Lifeean aurten edo beste urte batzuetan lan egin izan badu, edo incluso lasturre empresaren zat, lan egiten badu, ba? animatzen zaituzte gula, e, lanek, e, Bilboko lan eko autodefentza zarearekin kontaktuan sartzeko ze gabeiz, ba, bai, kontaktuan, e, ba, ea, izango, oza, lan kontaktuan ikusteko baea, zein izango lan baldinzen defentzareako, eta bueno ere bai, non orko badauka informazioa, ba, lan egin duelako montajean edo dena elakoan, informazio bat badauka, oza, información bat, o informaziorik badoga barkatu. Eh, gurekin konta, kontakta txera animatzen saituztegu, bai, pues sare sozialetatik edo eh, ezakit, ba, mugimendu sozialista Luderik, ez edo edo hurbiltzen, eh, Ustaiaren ah. <risa> bian, es? <risa> bai, joquei veni la. E, <risa> bai, bai, bai. Itxaldada, bai, itxaldada tara, arrantzal de cosas eh, Itxaldira, ustaiagui. Vale, es qué rica, cojon. Sue. Ale mí, es Iaio naiz, baina, zindan iralakua, handiaren izua. Laro gita masazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laro gita irratia, ametxe egiten duen, irratia. Iaio Bueno, pues hoy en nuestra entrevista principal tenemos con nosotros ataer Taer Ali, militante de Ateneo Palestino, comunista y buen amigo desde hace ya unos cuantos añitos. Kaixo Taer, on Guitorri. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, en referencia... Eh, bueno, lo primero, advertir a los oyentes que hoy, excepcionalmente, por cuestiones de agenda, estamos grabando un jueves, se va a emitir el martes por la tarde, porque en cinco días esto puede cambiar tanto, que lo vimos en la entrevista, está saliendo ahora mismo un martes por la tarde y dicen, pero ¿cómo no están hablando de esto? Son cinco días por medio, lo dejamos claro que estamos grabándola con un poco de anticipación y la actualidad corre demasiado como para no decirlo. Así que, bueno, pues eh, eso, sobre todo en referencia al ataque imperialista eh, y sionista sobre Irán, coméntanos un poco tu análisis y cómo ves la situación. Bueno, pues creo que de alguna forma Israel eh, tenía claro que tenía que intentar que hubiera una guerra regional como síntoma de que realmente se veía incapaz para mantener todos los frentes e intentar pues mover a Estados Unidos y a sus satélites europeos y también pues eh, los eh, regímenes eh, petroárabes pues a traerles un poco a, a una a una batalla final que, que pudiera salvar a un Israel que por sí solo no se puede defender como el eje de la resistencia pues ha sabido actuar en base a esto y con inteligencia Irán no ha participado directamente nunca en ningún momento a un ataque a, a la entidad sionista Y por eso la entidad sionista pues la ha intentado venir buscando las vueltas y produciendo pues las, las diferentes operaciones de respuesta no las tres eh, operaciones de respuesta que ha, que ha hecho ha tenido que hacer irán desde el 7 de octubre respuestas pues evidentemente que cada vez han tenido que ser más potentes sobre todo pues esta última operación promesa pues, porque bueno de otra manera ya se arriesgaba que directamente le, le desmantelaran el, el país eh, yo creo que el análisis es eh, pues una historia completa de, de la República Islámica de Irán, el fracaso de Israel en todos sus objetivos, eh, si bien consiguió arrastrar a Estados Unidos finalmente a una especie de ataque que veremos en el futuro, pero parece que bastante mucho menos efectivo de lo que les gusta eh, presumir, ha fallado en el resto de de objetivos, y no solo eso, sino que la entidad sionista ha sufrido los mayores ataques de toda su historia, una devastación con los misiles de, de la República Islámica de Irán que eh, no se había vivido nunca. El precedente, y eh, lo que fue cuando el, el Irak de, del Ba'as de, de Saddam mandó ahí unos cuantos misiles, Scud creo que le llamaban, allá por principios de, de los 90, y que vamos, no fue nada comparado con comparada con esto. Así que tenemos una derrota completa de Israel que se ve ante el mundo como un régimen muy inestable, un régimen eh, que realmente no tiene una planificación real ni una conciencia real de sus posibilidades, que se basaba sobre todo en una disuasión psicológica, no una disuasión efectiva, por lo menos por el momento, Eh, vemos que su sociedad pues prácticamente ha colapsado después de tener que estar unas semanas en los refugios, mientras en Irán pues la vida eh, no ha dejado de, de fluir. Se ha roto completamente ese mito de invencibilidad. Ya se rompió el 7 de octubre, pero no ha hecho más que confirmarse en, en la resta de, de rondas que se ha dado. Hasta hay que unirlo con la derrota también que sigue sufriendo en Gaza, que a pesar del genocidio descarnado y las matanzas criminales, ni siquiera han, seguido, han sido todavía capaces de de tomar militarmente la franja o la derrota que tuvieron en la invasión del Líbano, donde apenas fueron capaces de penetrar unos kilómetros y han tenido que, que salir corriendo. bueno En definitiva, pues un fracaso total de Israel y, de momento, pues una especie de pseudo alto el fuego, seguramente con, con un tiempo muy corto de vida. Estamos en, en el paso previo a, a una gran escalada, seguramente. Sí, es lo que tú dices, vemos que o sea, ya no solo la derrota de de Israel de entidad sionista dejando al descubierto la vulnerabilidad de su cúpula de hierro, la vulnerabilidad, es que también la, lo que está haciendo otra, o sea, ese pseudo ataque que luego dice que ha volado toda su capacidad nuclear, que hasta la CNN y demás ha ena de mentirle, o sea, esta esquizofrenia política del Trump demuestra también la debilidad de Estados Unidos, que ni siquiera puede llevar un ataque con garantías de hacer daño, se bate en retirada, entonces sí, entendemos también que es una victoria completa sobre las dos entidades, lo haya así que y sobre las causas por ejemplo eh, qué opinas porque por supuesto irán eh, es eh, la cabeza visible y en más importante del eje la resistencia también creemos que han, puede ser que crees que han tenido que ver otros factores por ejemplo las publicaciones unos días antes de toda esa información sobre cómo estaba eh, Israel infiltrado en, en las en la esta de de De nucleares y sobre todo el, la, el anuncio del tren de la ruta de la seda con china etcétera todo eso me imagino que también ha tenido algo que ver sobre la elección del momento del ataque completamente yo creo que es muy relevante lo que ha señalado esa gran operación de, de espionaje una seguramente una de las mayores de la historia en la que eh, la República iraní ha sido capaz de coger, eh, tanta tantos archivos de inteligencia de De la entidad sionista que incluso dijeron que iban a necesitar años, ¿no?, para poder aprovecharlo en toda su integridad y es un tiempo contrarreloj que juega en contra de de la entidad sionista, como bueno, ya juegan en contra pues todos los factores desde desde la iniciativa de la licencia palestina el 7 de octubre, ¿no?, como ese es alternativa al eje de la ruta de la seda, pues eh, parece que toca su fin porque se ha demostrado que Haifa no es un puerto seguro, hay que destacar que incluso la refinería de Haifa ha saltado por los aires en esta última ronda contra contra la República Iraní, eh, una refinería que eh, se valora según he escuchado por ahí en más de un 1% del producto interior bruto de la antisionista, o sea, realmente es un daño terrible y sobre todo que señala que el antisionista pues no es un puerto seguro para hacer una alternativa a la ruta de la seda. También en una parte en la que cómodamente están pudiendo invadir siria tras la caída de la República árabe y pues el colaboracionismo de, de las nuevas del nuevo régimen en un momento en que hezbollah pues eh, por sobre todo por, por problemas eh, internos en el líbano y la capacidad del imperialismo que tiene para estabilizar ese país pues ahora mismo tiene que tener una posición de preparación y, y de pausa y en principio pues eh, no es lo que más le conviene entrar ahora mismo a Eh, ...otra vez abrir el frente, aunque ya se ha dicho que, que, que si es necesario, por supuesto que, que lo hará... ...como ya lo hizo después de, del 7 de octubre, y quizá pensaron que era un momento idóneo... ...para atapa, a atacar a la, a la República Iraní, eh, con ese primer ataque traicionero, pues eh, intentar dejarla descabezada... ...y pretender que no pudiera defenderse, lo cierto es que, pues como el resto del eje de la resistencia... ...ha demostrado que, incluso en que se corten las cabezas de su dirección están preparados a que a que luego sean las capas inferiores las que tomen el relevo creo que eso también es un síntoma de, de salud y es un síntoma de la resiliencia que hay que tener en, en los en los eh, en las luchas anticoloniales creo que la república iraní pues tiene mucho de esto pues con muchas críticas que se les quiere hacer creo que también es una, un síntoma de esto por ejemplo que muchas facciones de la izquierda de las que se muestran muy críticas con la con el estado eh, iraní pues se hayan posicionado de una forma bastante patriótica pues y leyendo como eh, ataques imperialistas estos ataques que se han producido por parte de Estados Unidos y, y, de, y de Israel y sí yo creo que escribiendo queriendo acelerar eh, una victoria que no que no llega y le desespera posiblemente pues han acelerado todavía más su derrota. Sí, es interesante eso que dices porque es verdad que hay muchas organizaciones que, bueno, ya sabes tú, por Palestina y por Sáhara salen sin dudarlo pero luego cuando es Irán, el agredido y demás, parece que ahí entran los complejos y determinados conflictos internos y uy, Irán no que las mujeres llevan velo uy, y al final caen en tontería, que, joder, es una agresión imperialista sea quien sea, es una agresión sionista sea quien sea y es verdad que hay una serie de determinadas eh, complicidad compl, complicidades sin quererlo a, a los omitir, que bueno, es complicado. No sé, ellos sabrán con su situación. Nosotros apoyamos claramente cualquier país agredido por el sionismo, cualquier país agredido por el imperialismo. Así que, bueno, y mira, tras una serie, de yo creo que llevamos una serie de derrotas, la caída de Siria por el golpe de Estado, los golpes a Hezbollah, etcétera, tras esta victoria, ¿cómo se recompone un poco eh, Asia Occidental y el eje de la resistencia? ¿En qué situación queda ahora mismo todo Pues bueno, yo creo que ha sido pues eh, poner un freno. Creo que al haberse visto que Israel realmente es completamente impotente, que depende absolutamente de Estados Unidos, vamos es que sin disimulo lo han dicho, y de sus satélites como Alemania, como Francia, como la OTAN, etcétera, que no paran de enviar ayuda militar para que prosiga el genocidio. Eh, yo creo que en Por el otro lado, pues se ve eh, esa fortaleza de la resistencia que ha sido capaz de encajar los golpes. no Es una lucha completamente asimétrica en el que la resistencia ni de lejos puede aspirar a tener las capacidades destructivas que tiene el imperialismo. Pero sirva como ejemplo que durante estas eh, algo menos de dos semanas de, de ronda de, de, de guerra entre Irán e, y la entidad sionista, los colonos se la han pasado en un refugio y en Irán la vida pues ha, ha continuado, ¿no? De la misma forma que cada vez que bombardean Damasco, eh, o sea, perdón, Damasco, cada vez que bombardean eh Beirut o cualquier zona libanes, pues el país sigue funcionando, la resistencia sigue funcionando y pues no no pasaba, no pasaba al contrario, ahí está la fortaleza. Creo que era Ho Chiminh que decía por cada uno de, de de vosotros que matemos, nos mataréis a 20, pero bueno, veremos quién puede más. Y ese es un poco la la fórmula de la resistencia. Esbolá pues, tiene que estar ahora mismo parado, como hemos dicho, por sus propias cuestiones, pero ahí siguen sus, sus decenas de, mi, de misiles, decenas de miles y si no cientos de miles todavía, a buen resguardo en las montañas, sabemos que se han podido eh, reabastecer, parece que aviones aviones chinos han llegado, cosas que se ha criticado mucho, etcétera, etcétera, pero sabemos que, que se han podido reabastecer en cuanto a las comunicaciones, que ...la sionista había conseguido... ...que tuvieran que comunicarse al medio tradicional... ...con mensajeros de edificio a edificio... ...pero también hay que destacar que de esa forma... ...fueron capaces de rechazar completamente... ...la invasión israelí, ¿no?... ...que no fueron capaces de, de penetrar en el territorio libanés... ...entonces, teniendo en cuenta que esto es una... ...batalla en la que hay que derrotar a la bestia... ...por, por agotamiento... ...pues eh, creo que bueno, se muestra ahí la... ...la salud de la resistencia... ...pero es muy importante... ...que apoyemos al máximo para que la bestia dure lo menos posible porque el genocidio continúa y y son cientos de miles de vidas ya. Uh -huh. Pues mira, en referencia también a eso que comentaba sobre determinado batiburrillo mental que tienen ciertas organizaciones de izquierdas, te quería comentar sobre la declaración conjunta que han hecho el Partido Comunista, el llamado Partido Comunista de Israel y el Tudá iraní, sobre, bueno, eh, ya lo habrás leído, hablando de ese proletariado israelí, de esa clase obrera israelí, eh, que esas so falsas funciones de estados, ¿qué opinas de esa declaración conjunta de estos dos organizaciones supuestamente de izquierdas, de, de colonos? Bueno, en principio lo que es el TUDE iraní, pues por lo que tengo entendido, que conozco mucho desde, desde, desde hace décadas, pues parece que es un partido más bien en el exilio, parece que ideológicamente pues se le podría situar más en el postcomunismo, incluso en posiciones eh, socialdemócratas, y, así, y y desde esa perspectiva pues al menos hay que agradecer eh, que en el tono, por ejemplo, haga una lectura pues mínimamente antiimperialista, aunque sea en lo que respecta a su propio, a su propio país. Con respecto al partido comunista israelí yo creo que bueno también es importante para que la gente entienda matizar un poco qué que es, es este partido ¿no? que es era el, el partido comunista palestino que prácticamente pues fue un, un invento de la de la tercera era internacional en la que sobre todo formaban parte pues colonos judíos en palestina en su momento pues un poco con la intención de, de promover el socialismo y sí que con unas directrices bastante claras de que tenían que unirse al pueblo nativo y ayudarle en su liberación nacional, que en ese sentido pues el Partido Comunista Palestino, que como decimos, está sobre todo compuesto por por colonos, pues tuvo un partido un papel pues muy relevante durante la Revolución Palestina de finales de los años 30, ayudando a, a la lucha armada palestina y todo esto pero después de eso eh, pues les pudo el chauvinismo después de las NACBA empezaron a llamar Partido Comunista de Israel, un poco pues terminando de De, ...de sentenciar su, su traición y lo cierto es que a pesar de eso, hoy con el paso del tiempo, con la dictadura or, orwelliana que es la entidad sionista, pues se da la paradoja de que el Partido Comunista Israelí es un partido prácticamente palestino, o sea, compuesto por eh, ciudadanos israelíes que son palestinos nativos, palestinos que tienen que organizarse por un lado en ese partido porque... Es la única forma que tienen de expresarse políticamente en, en, esa, en esa dictadura, por un lado, que están completamente limitados. Si no reconocieran Israel en todos sus todo su comunicados, pues es que directamente les ilegalizarían, les metieran en la cárcel, o sea, ya es un partido también bastante sujeto a represión. Y luego, pues otra parte, que es que directamente, incluso aunque sean eh, palestinos eh, nativos, pues son pues, mentes eh, completamente colonizadas incapaces de ver más allá de, de sus sentidos más más evidentes entonces bueno es eh, evidentemente no no tienen el papel eh, que tendría que tener un partido comunista de vanguardia no con respecto a caracterizar si si hay clase obrera en israel y todo eso pues justo tuve tuve una charla hace poco con los compañeros de terres planeta para quien quiera ir friquear que, que está en, en youtube uh -huh. y bueno en cualquier caso pues eh, independientemente de cuál sea tu posición en los medios de pro con respecto a la propiedad de los medios de producción en, en la entidad colonial pues eh, la contradicción principal es si eres un colono o si eres un nativo y, y qué es. es lo que qué es lo que estás haciendo realmente con, con tu vida ¿no? y que esos eh, sueños de alianzas entre proletariados israelí proletariados palestinos pues son muy engañosos porque los trabajadores Eh, colonos tienen una misión que es acabar con el estado colonial para facilitar la revolución palestina y los proletarios palestinos tienen que hacer la liberación nacional y de todo su territorio desde, desde el río hasta el mar. Cada uno tiene pues un papel eh, diferente y que bueno que al final pues eh, pueden eh, acabar estrechándose en una Palestina libre, árabe, democrática, desde el río hasta el mar, pero eh, no podemos obviar que lo primero que tiene que hacer un, un proletario israelí es dejar de ser israelí. Muy bien. Pues muy interesante, la verdad, sobre todo el análisis sobre el PCI. Y bueno, también en referencia un poco a esto de la confusión y que y las complicidades, te quería preguntar sobre el papel del PKK, de los kurdos, eh, tanto, porque parece que se repite el patrón. La SIPEG en Siria y ahora la, el PJAK en Irán, justo en el momento de tal, se lanzan a una revolución interna para acabar con el régimen. O sea, bueno, ya parece que el patrón se vuelve a repetir. ¿Qué opinión tenemos del PKK, este kurdo iraní? Bueno, pues en cuanto a que pues entendemos que es un poco la marca el PKK en en Irán, pues bueno, llama bastante la atención que en un momento en el que el PKK ha renunciado a la lucha armada en territorios del imperialismo como puede ser pues la Turquía eh, del régimen del régimen turco, pues que sí que reactive la lucha armada en un país que que es antiimperialista, ¿no? Yo creo que eso Pues de marca su naturaleza pues por ellos mismos sin tener que buscar eh, una gran conspiración y sin tener que, que entrar en los sentimientos que pueda mover al militante individual en cada sitio lo que es evidentemente cierto es que eh, pues es un arma del imperialismo y es un arma de, del sionismo que pues se ha activado y esto es objetivo en un momento en que el imperialismo el sionismo le interesaba es desgraciadamente pues un papel y eh, también hemos hemos visto en siria en muchos sentidos y veremos si si en el futuro pues no es aún peor veremos a, a qué va a llevar este esta rendición y desintegración de, del pkk en turquía cuáles son las consecuencias que va a tener sobre sobre territorio sirio pero bueno sí que podríamos aventurar que todo el territorio que, que ocupan las fuerzas armadas eh, kurdas en siria pues se eh, No dejan de ese territorio sirio, donde en general pues hay una mayoría poblacional siria y no sé si no sé qué aspiraciones políticas puedan tener, pero bueno, si pasa por crear un Estado, un etno Estado apoyado eh, por Estados Unidos, como hay indicios de que podría ir por ahí, pues me imagino que tendrán más finales. Vale, perfecto. Pues no sé, eh, coméntanos, por supuesto, como dice la frase, no hay que dejar de hablar de Palestina. Coméntanos un poco la situación actual, en la que está Palestina, tras estas semanas de un poco más centrarnos en Irán. Pues lo cierto es que las matanzas no han dejado de sucederse, además pues de las formas macabras, no solo los bombardeos, sino eh, digamos estas nuevas cámaras de gas, que es pues, tirotear a a las masas palestinas hambrientas cuando van a las colas del hambre, a esta entidad privada eh, americana que supuestamente está sustituyendo a, a la UNRWA a la hora de comida y bueno, pues va la gente ahí a que le den un kilo de, de harina y lo que les pegan es un tiro. O sea, realmente eh, no tengo ahora mismo la cifra, pero vamos, en pocos días han sido asesinadas más de, más de 500 personas y bueno, pues es una barbaridad. Eh, sí es cierto también, y sin salir de Gaza, que el hecho de que al prepararse por con la ofensiva eh, contra Irán han tenido que retirar tropas y eso también ha hecho que la resistencia palestina pueda pasar una posición defensiva, a una posición ofensiva y han sido capaces de hacer eh, varias emboscadas eh, muy muy victoriosas. Parece ser que simplemente muertos eh, pues en, en las últimas, en los últimos días Eh, pues al menos 14 soldados israelíes habrían caído en, en un par de emboscadas y seguramente muchos más, ¿no? por no hablar de, de heridos. En ese sentido, pues bueno yo creo que hay que destacar que la resistencia siga combatiendo. En lo que es Palestina, que se conoce como Estado israelí, los palestinos del 48 pues siguen sujetos a sus más de 50 leyes raciales y, y ahora eh, la opresión es todavía más grande por publicaciones en redes sociales de de imágenes simplemente de bombardeos o de apoyo a la resistencia o incluso de una bandera iraní, pues están siendo secuestrados a pesar de tener ciudadanía israelí y están eh, siendo torturados, desaparecidos, encarcelados. En cuanto a Cisjordania tampoco han parado las razias y los ataques, tanto de, por parte de las tropas regulares israelíes como de esos que se llaman civiles israelíes, las turbas de colonos armados que prende fuego a todo y pega tiros a todo y que cuando son contestados por el pueblo palestino pues aparece aparece el ejército para hacer una matanza aún mayor. La situación eh, pues es cada vez cada vez más dramática. Muy bien. Pues quizá una pregunta, ¿qué crees que va a pasar a partir de ahora eh, haciendo un poquito de simplemente valoraciones, cómo crees hacia dónde crees que vamos a avanzar ahí en Asia occidental, un poco de jugando a intentar adivinar cuáles son los próximos movimientos? Yo creo que, que hay tantos hay tantos sí, es eh, elementos que es, que es muy complicado saber a dónde va a ir a parar la cosa, pero creo que es indudable que la entidad sionista está en una fase terminal. Y creo que esa fase terminal le va a hacer eh, que se incrementen los conflictos. Estoy bastante seguro de que esta parada frente a Irán pues es solo temporal para, para coger fuerzas y eh, parece que a toda costa también quiere provocar a Hezbollah al enfrentamiento abierto con estas múltiples violaciones cada vez más descaradas de, de los altos del fuego. Tampoco ocultan nada los planes de limpieza étnica total. Yo creo que bueno eh, todavía queda eh, mucha escalada bélica y queda mucho sufrimiento y, y queda mucho dolor y, sobre todo, pues eh, queda... Eh, mucha mucha resistencia. Y, vamos, eh, en cuanto a lo que son las posiciones de la resistencia, yo creo que también hay que una lectura positiva en el sentido de que, al menos, eh, no se ve derrotismo, eh, sabiendo que, que la muerte es muy posible y cercana. Las masas en Gaza apoyan mayor, muy mayoritariamente a la resistencia. Vemos que esto ha servido para fortalecer internamente a Irán Vemos que en el Líbano Hezbollah pues está arrasado en las elecciones municipales que se han ido celebrando estas últimas eh, semanas y eso también es una, un síntoma de, de fortaleza y, bueno, pues veremos qué es lo que lo, lo que lo nos depara Siria en el futuro, sobre todo si se hace se confirma esto que se empieza a rumorear, en la que el régimen de Al-Golani va a firmar los, los acuerdos de Abraham, va a reconocer no solo la entidad sionista, sino también, incluso, Eh, renunciar a los salts de volar estoy seguro de que eso pues tendrá algún tipo de, de respuesta por parte del gobierno siión que tampoco cosa del pueblo sirio perdónón pero tampoco hay que pasarse de optimistas porque hay una falta de, de organización en esta fase si sí, eso es, como dices al final la entidad sionista aunque sea un tigre de papel sigue siendo un tigre y cuando se ve la acorralado ese último momento va a dar los máximos zarpazos que pueda así que bueno pues ya hago por último quizá Que, como comunistas y antiimperialistas en, eh, desde Euskal Herria, que podemos hacer, aparte de lo que nosotros creemos importante, que es luchar contra las complicidades en Euskal Herria que tienen con Israel, por supuesto, intentar derrocar nuestros propios sentados imperialistas, por ejemplo, luchando por la salida de la OTAN, de la Unión Europea, ¿qué más podemos hacer como antiimperialistas en Euskal Herria?, Yo creo que has, dicho, que has dicho la clave. Pues tenemos que posicionarnos muy claramente. Eh, es verdad que al final el genocidio que, que sufrimos los palestinos es tan atroz que digamos que es relativamente fácil empatizar eh, con nuestra posición, sobre todo si solo se nos ve como víctimas y no se nos ve como guerrilleros en una lucha anticolonial, cosa que nuestro pueblo también, también es. Eh, y bueno, creo que es importante hablar de todo y elevar el tono discursivo. Esto es complicado porque también es cierto que la alienación es tan grande en Occidente que es igual es ser demasiado optimista pensar que se puede llegar a una organización de masas, digamos, hablando muy claramente en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, de alguna forma también la lucha tiene que ir en ese sentido. Hay que reconocer a la resistencia. Hay que especificar la medida de lo posible qué es la resistencia. Y hay que hablar del eje de la resistencia. Hay que ver hablar cuál es el rol de yemen cuál es el rol del Líbano cuál es el rol de irán y decirlo claro para que no nos deje un poco esto pues eh, desprotegidos y a la hora de que a Irán digamos Ah bueno pero como eh, en irán pues hay represión pues no podemos apoyar a un pueblo eh, cuando sufre una agresión imperialista no eso pues eh, evidentemente es, es un absurdo y es una ventaja con la que juega con la que juega el imperialismo cuando el FPLP hizo su análisis de la Revolución Islámica, dijo en Irán, aquí dijo, bueno, aquí se ha producido una revolución popular y es plenamente antiimperialista. Me, en, cuando se ha consolidado esta revolución, eh, se ha comido la la izquierda, tampoco vamos a negar, ha habido mucha represión de la la izquierda y al ser un país con un bloqueo económico eh, bestial, pues el movimiento obrero eh, también lo pasa mal, porque, bueno, pues... Eh, los capitalistas siempre se hablan paso y al final las necesidades de desarrollo a veces hacen hacen falta pues eh, desgraciadamente que haya un poco de, de liberalización y eso pues en una plaza cercada se ve mal no vamos a idealizar realizar eh, el sistema iraní pero eh, está claro y también tampoco hay que dudar de que eh, en una mirada internacional es netamente progresista y no ha dejado de serlo que desde los años 90 una parte a pesar de todas las dificultades económicas que que comenta una parte de sus presupuestos anuales han van para la revolución palestina, irá a las fuerzas islámicas, irá a las fuerzas comunistas, irá a quien quiera que vaya a luchar contra el imperialismo, no preguntas esas ideologías, eh da entrenamiento, da inteligencia, da medios, la resistencia yemení no se podría haber dado sin sin, sin el apoyo de ...de irán sobre todo en un sentido de, de apoyo tecnológico o sea esa gente ha hecho una revolución de la que de la que no hablamos y también es algo que nos tenemos que, que revisar no o sea, sigue llamndolo sutí es un gobierno de salvación nacional revolucionario tras una lucha anticolonial donde están ahí en concentración todas las fuerzas populares incluido el partido socialista incluido fuerzas comunistas están ahí la izquierda y, y pues sí también hay que hablar de cuál es el papel ...del islam político en la zona porque es una ideología que usa la, la burguesía en los países islámicos y también es eh, la ideología de, de la liberación de, del proletariado en esos contextos, ¿no? Mm. Y por eso, en la reunión de en, en Bakú, los bolcheviques llamaban a, a la yihad también, sí. se hablaba ahí de la yihad roja y todo esto, y es que eh, la espiritualidad es parte también de la lucha de clases cuando es una parte material de la vida de las personas y tampoco podemos dejar eh, de vista eso, y por eso... Eh, pues hay que tener la mente más abierta sobre todo cuando hoy en día eh, lo cierto es que la mayor parte de la fuerza antiimperialistas eh, pues también tienen una lectura una lectura espiritual de su realidad y es una lectura espiritual que les lleva a luchar contra lo injusto y eso pues yo no creo que sea negativo Pues con esta interesante reflexión yo creo que vamos a cerrar, eh, no te vamos a robar más tiempo, es Esquerricasco, Taer Ali y nos vemos en las calles camarada Un abrazo camaradas Venga, un fuerte abrazo, Agur ¡Lucharán! ¡Levanten las Bueno, va a... arte... ...geure la urcosa yoa... ...espero gustó coisana... ...gu... Udan, Erni biliko gara bilboko kaletan zehar, eta bueltan ikusiko gara. Eta nola denbora zondo gabiz, ba, doministikun taldea entzuten nutxiko dizuegu. Ondo izan...